El arribo que son, aparte de amigos, eh, profes de geografía, eh, Roberto es especialista en didáctica, eh, Mónica, bueno, aparte de ser profe de geografía, fue supervisora, o sea, ambos trabajando de distintos lugares de la educación. Los dos están recientemente jubilados, son de Buenos Aires y nos están visitando y eh, nos visitan por un, o sea, aparte de visitar a los amigos están también por un motivo especial eh, que bueno, le pedimos a Roberto que lo cuente directamente. Bueno, eh, al igual que el año pasado eh, vinimos a compartir unos talleres en la formación docente del profesorado de geografía de lago Puelo allí el profesor de residencia docente es eh, el licenciado Adrián Monteleone, que fue a la vez alumno nuestro, hemos participado en su formación y nos invita a colaborar en, en estimular a los estudiantes. El contexto este año fue muy singular, uh -huh. eh, dado eh, la situación laboral de la provincia de Chubut, eh, entonces nosotros somos conscientes de esto porque en la Ciudad de Buenos Aires, donde vivimos eh, a dos cuadras del Congreso, es decir, que somos testigos de toda la protesta social y, y de los motivos que, que la movilizan, este hubo en la Casa de la Provincia de Chubut dos manifestaciones eh, de la Cetera en su conjunto para pedir y reclamar eh, a nivel nacional por la problemática singular de eh, que Chubut. estamos viviendo, claro. Mi hija, eh, tengo tenemos tres hijos, eh, eh, mi hija es eh, profesora de Lengua y Literatura en Escuelas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, eh, trabaja en particular en el barrio Ovilla 31, en Retiro, y eh, participó de, de estas marchas, así que somos conscientes de esta realidad. Sí, la verdad que la situación que se está viviendo, estuvimos hablando recién en otros bloques, eh, es muy seria y sabemos que hasta, hasta la gente de, de Buenos Aires, eh, que a veces están muy lejanos en espacio, eh, han estado acompañando ¿no? Esta, de, de alguna manera esto que se está viviendo acá. El colectivo docente de algún modo siente que desde que se anuló la paritaria nacional estas situaciones eh, se repiten en distintos ámbitos. En este momento creo que el caso de Chubut es el más preocupante. Uh -huh. Como esto, lógicamente, interfiere eh, en, la, en el dictado normal de las clases del profesorado, lo que la institución propuso en el marco del paro nacional es hacer un taller invitando libremente a los estudiantes que cursan la carrera de geografía, a profesores nobeles, a profesores en actividad eh, y algunos maestros especializados en ciencias sociales. Ayer se juntaron cerca de 35 personas uh -huh. y lo que hicimos es con la modalidad de taller fuertemente participativo, algo cuyo propósito central fuera estimularlos, sobre todo los que están estudiando para ser profesores, personalmente. Uh -huh. eh, bueno, para estimularlos a completar la carrera para mostrarles que el desafío de enseñar vale la pena uh -huh. y dado que nosotros somos jubilados y yo ejercí 40 años en la enseñanza pública en todos los niveles y trabajé muchos años en el Ministerio de Educación Nacional dando clase en todas las provincias eh, Bolsón fue el segundo lugar que me tocó trabajar dando talleres en Foyel y en Esquel me tocó también bastante en Chubut Eh, digamos, eh, poder hacer algo que fuera estimulante, algo que, que les demostrara que enseñar valera la pena y el recorrido de 40 años de docencia, en el cual yo fui profundamente feliz, este bueno, transmitir esa experiencia. Y creo que lo disfrutamos. La verdad que estuvo muy bien. Y además como que los chicos vean que esto también forma parte de la trayectoria que van a tener, ¿no? Eh, en la docencia hay cosas muy muy interesantes, cosas que gratifican mucho, pero también bueno, hay algunos pequeños escollos, dificultades que hay que saber transitarlos y mmm, Y el otro día escuchaba una frase ya no me acuerdo de quién es eh, que decía que el ver al docente ejercer su derecho a réplica, el poder manifestar eh, lo que le preocupa y las situaciones de, de falta de derechos también es una manera de, eh, de ver cómo se ejerce responsablemente su trabajo así que bueno, ese era el contexto en las redes que yo ahora me acerqué a ellas e eh, Instagram Facebook <risas> muchos de los estudiantes de geografía y de historia yo estaba introducción a la geografía en el profesor de historia que están cursando actualmente y egresados recientes publican y eh, se, se publican a ellos mismos en marchas diciendo que también están enseñando allí Bien. de modo tal que ese espíritu de digamos de, de reclamar lo que es justo está presente en su en su formación docente y ya en su práctica docente Ayer en el taller, eh, vos les, además de exponerle tu experiencia, centraste mucho en esto de la importancia de la geografía desde una visión crítica, ¿no? Como para formar un pensamiento crítico. ¿Por qué no nos haces así una, una mini síntesis para todos aquellos que piensan que la geografía es nada más nombres de montañas, ríos, lagos y esas cosas? Los especialistas en educación, eh, particularmente Berta Braslacki, con la que yo tuve oportunidad de de dictar una conferencia en el profesorado, que el profesorado nacional donde los tres nos formamos, que, que está cumpliendo como 130 años, eh, digamos, ha mencionado eh, en su expertise que la geografía como campo académico es quizás uno de los que más transformaciones ha tenido en el objeto de estudio. Esto nos pasa a veces cuando eventualmente vamos a un médico o en un taxi o remis y, de, y, y nos preguntan qué somos y, y decimos que somos profesores de geografía y, y, y la representación que tiene eh, la gente es ah, cuando yo estudié geografía, los ríos, las montañas, todo de memoria y de golpe esa transformación nos lleva a una geografía crítica que invita a pensar el territorio a escala local por ejemplo en la comarca, eh, pero cruzado, cruzándolo con variables eh, que son la escala regional, nacional y global que influyen eh, con los modelos productivos en, en, en lo que es lo cotidiano de los estudiantes del área de la comarca. La geografía crítica invita a pensar el territorio, la organización espacial, y también estuvo acompañada por una reforma profunda, una transformación profunda de la didáctica de la geografía. Las formas de enseñar geografía hoy están muy lejos de cultivar la memoria es un elemento dentro del conocimiento, sino que están más ligadas a problematizar la enseñanza y problematizar la realidad. Temas como la megaminería, temas como lo que está pasando con la deforestación de la Amazonia, son temas que invitan mucho a los estudiantes a tomar postura, a fundamentar con juicio crítico, eh, que serían como competencias cognitivas que le servirían para su vida adulta, que le servirían para conseguir trabajo, poder en una entrevista fundamentar eh, qué harían en ese puesto de trabajo. Eh, y bueno, entonces la geografía como ciencia social, en el, en el entramado de, de las ciencias sociales, la historia, la sociología, la antropología, la economía, las ciencias políticas, <coughs> le debe brindar herramientas para comprender la realidad social en su dimensión espacial fundamentalmente para poder entender el mundo complejo en el que vivimos. ¿Y y todo lo que está esos contenidos que formaban parte de la geografía física hay que desdeñarlos? No, no, hay que resignificarlos, hay que revisitar a la geografía física en la comarca enseñar geografía sin el piltri, sin sin sin el bolsón como que es, es un hecho geomorfológico, su evolución, los riesgos ambientales de, de aludes, nevadas, torrentes de barro, eh, el riesgo de los incendios forestales y de la pérdida de la um, biomasa forestal tan exquisita, tan rica y tan diversa que tiene esta área, eh, es insoslayable. Quizás... Eh, en lugar de presentarlo de manera estructurada, como compartimentos estancos, como enseñábamos en hace 40 años atrás, relieve, clima, hidrografía, vegetación, todo separado, hay que integrarlo como elementos que coayuvan para entender un problema. Lo importante es recortar un problema para analizar y que allí los contenidos de geografía física, por ejemplo en megaminería, no se puede soslayar el origen geológico de los terrenos porque de hecho es lo, lo que mueve a la actividad económica, pero también el modelo productivo, eh, los actores sociales involucrados, los intereses contrapuestos, todo esto que favorece la argumentación con juicio crítico desde la diversidad y pluralidad de ideas. Uh -huh. No quiero preguntar acá lo que están como cómo les enseñaron geografía porque bueno, debe ser Yo, yo recuerdo en, en los últimos años que daba clase que las chicas me decían, las alumnas, eh, no, no, geografía como hace usted, no, es para pensar. Y ese para pensar era una tortura para ellas. Y, y me acuerdo que mi hijo me decía, cuando le tenía que explicar algún tema, no, porque vos me hacer razonar, vos decime nada más los nombres que tengo que saber. Y era una lucha constante el, el decirle que no, que la geografía no era eso, no no era memoria, nada más. Ciertamente. Ayer vos decías algo parecido también. Y ciertamente, <risas> por lo, los chicos a, a mí a veces me preguntaban, yo ejercía en enseñanza media, más allá de que trabajé, Con contratos acotados en el ministerio En la formación docente, en editoriales Y en otros ámbitos Porque la carrera docente tiene múltiples facetas Yo nunca dejé la escuela media Porque yo elegí ser profesor de geografía de escuela media Y tuve la suerte de iniciarme En una escuela pública grande De la ciudad de Buenos Aires El colegio número 3 Mariano Moreno de Almagro Del cual egresaron Varios premios Nobel de química De física, etcétera Y también varios presidentes y algunos presidenciables también, eh, y es una de las, la tercera escuela más grande de la ciudad. Y, y, y los chicos me decían, ¿dónde empieza la prueba? Porque claro, la prueba tenía primero una introducción que presentaba un problema, y ellos empezaron a leer y decían, ¿dónde están las preguntas? ¿Dónde empieza la prueba? Porque en realidad la invitación era que identificaran, identificaran el problema, que eh, reconocieran a los actores involucrados, que identificaran las posturas eh, contrapuestas, y ellos estaban esperando preguntas más directas. Uh -huh. eh, esto, por un lado, al comienzo le generaba cierto rechazo, este porque la invitación a pensar obviamente es más desafiante para los adolescentes, pero después terminaban diciendo cosas que a mí me emocionaban mucho, como yo nunca pensé que una materia tan aburrida como esta podía ser interesante eso me gratificaba mucho Oye, Eso lo junto a lo que estábamos charlando hoy con Sergio eh, de, sobre el tema del glifosato ah. no como pequeñas acciones que las tenemos que empezar todos, pero teniendo un pensamiento un poco más crítico dejando de eh, comernos, entre comillas, las cosas que nos bajan los medios, los gobiernos, bueno, la, la información general, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto más lograría la escuela si todos eh, trabajáramos en este sentido? ¿no? Y tener una actitud abierta al aprendizaje. Nosotros, ahora que estamos jubilados, después de 40 años de trabajar, yo en mi caso los tres turnos y los sábados, este, disfruto mucho el rol de alumno. Estoy estudiando inglés de forma gratuita en la ciudad, estoy estudiando fotografía por PAMI eh, junto a Mónica y hoy, escuchando la primera parte del programa, Uno advierte que seguimos aprendiendo. Nosotros consumimos mucho calabaza y anco y entonces vamos a ser particularmente cuidadosos con el tema de la cáscara, eh, el caso de las verduras. Nosotros tenemos una dieta bastante basada en verduras, comemos muy poca carne. Bueno, eh, el corazón de la manzana y la cáscara de la manzana son cosas en las que yo no me había detenido, la, la limpiamos bien, pero yo a veces como la manzana, eh, a veces con un pedacito de cáscara, porque pensé que aportaba otros oligoelementos, bueno, ahora voy a hacer más cuidadoso, digo, la actitud hacia el aprendizaje y de generación de conciencia ambiental eh, es una función vital de la escuela, pero también vamos viendo como otros, eh, como otros formatos Eh, invitan a, a pensarlo. Por ejemplo, la radio, que yo no tengo experiencia alguna en radio, más que algunas charlas que di en algunas localidades donde la presencia de un especialista del Ministerio de Educación eh, generaba en las radios locales un, un interés de, difu de, de difundirlo. Claro. Eh, así como para ir cerrando, porque ya el programa dentro de poquito eh, termina, y eh, qué qué sentiste eh, en el marco este que estamos viviendo acá de la docencia en, en chubut eh, desde estos conflictos ayer en, en el encuentro con los alumnos con algunos profesores que también estaban en la en el, en el encuentro esperanza eh, fundamentalmente esperanza eh, me fascina ahora desde este lugar de jubilado me fascina poder ver a los estudiantes de la formación docente trabajando con profesores en actividad que también lo estaban eh, activamente en el análisis el eje ayer del taller para que fuera fuertemente motivante fue el lenguaje de la imagen que en geografía es muy importante trabajamos con imágenes técnicas imágenes satelitales trabajamos con fotografías de paisajes geográficos trabajamos con, con eh, los esquemas los esquemas que, que forman planos de, de ciudades sí. eh, y, y verlos a ellos eh, tirados sobre la imagen analizando debatiendo discutiendo este y pensándolo como lo harían en el aula porque muchos están a punto de afrontar la residencia y algunos transitándolo a mí me da mucha ilusión y mucha esperanza digamos es como fundar que los docentes que egresan eh, tengan conciencia de luchar por sus derechos laborales porque somos trabajadores, pero también que no pierdan algo, es una palabra delicada en la docencia, algo de lo que en alguna vez llamamos vocación, que en definitiva es una actitud de servicio porque la, la docencia es una actividad hacia afuera, la docencia es una actividad de siembra y ¿sí? y que, que ellos descubran que esto los puede hacer feliz, que con esto pueden vivir, con la docencia pueden vivir, pueden trabajar dignamente y que hay un montón de otras gratificaciones además de las que les permitan vivir, que son la de los reconocimientos de los alumnos en el día a día. Bueno. Esto es un poco fuimos muy felices ayer, creo que además nos divertimos porque yo ahora como jubilado, estoy un poco más payaso y claro. me, me animo a decir Cosas, me, cosas que en la clase formal cuidaba más. Sí, eh, a mí también me llamó mucho la atención eh, que se nota que tanto alumnos como docentes estamos pasando acá en, en, en la comarca una, un momento especial. Y sin embargo, es verdad, la, la palabra de esperanza caracterizaba un poco el encuentro de ayer y la pasión. O sea, esto de saber de, de descubrir que lo que elegí que para estudiar... o que por más que haya dificultades, me sigue manteniendo vivo y me da ganas de hacer, ¿no? Así que bueno, gracias porque eh, lamentablemente in, se, se medio como que se armó de improviso, no podemos tenerlo Adrián, pero como que me parecía importante poder compartir esta actividad que se hizo en el marco de esta situación especial que se vive en la docencia de Chubut y también bueno, eh, agradecerles que se acerquen a la radio, un, un medio comunitario se nutre de estas pequeñas experiencias Eh, que se van haciendo, que van haciendo la vida cotidiana, ¿no?